Radionauta. La certeza de una piedra en el aire La primera maraña Delatando con calma el caos Bienvenidos. Bienvenidos ahora sí, ¿cómo andan? Todo bien. Bienvenidos a una nueva semana, a un nuevo programa, a esta primera maraña. hasta las 9 de la mañana acompañándoles como siempre desde Radio Nauta los estudios centrales, desde los estudios centrales de Radio Nauta sería bien armada ahí la frase. Donde en el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez. Seguimos eh, moqueando fuerte, eh, no, no nada nada mejora en este sentido, por suerte nada, hay, hay mecanismos para sonarse lo, los mocos y esas cosas, no pero acá estamos, acá acompañándoles un día más, empezando una nueva semana, en este momento 8 grados en la ciudad de La Plata y alrededores después de lo que fue un domingo, un sábado fe, un domingo horrible, se vienen unos días grises pero por lo menos algunos días sin lluvia, no vamos a, a decir nada muy, muy contundente porque todo puede fallar, pero frío, grises y fríos. Antes de meternos de lleno en el programa del día de hoy, lunes, antes de comentarle un poco de qué vamos a estar hablando en este programa, nada, quería detenerme un segundito en lo que va a estar pasando hoy a la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Eh, Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza, candidata a vicepresidenta de mi ley, actual diputada, Convoca esta semana, tienen las intenciones de realizar una actividad hoy en homenaje a genocidas de la última dictadura cívico-militar eclesiástica empresarial. Se está, obviamente, desde distintos organismos de derechos humanos, desde el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, convocando para repudiar este este acto. Además, repudiar el hecho de que se va a hacer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, un espacio, una institución del Estado eh, que este año en todos lados han estado... Eh, hablando de las de estos 40 años de democracia de lo que es sostener de manera ininterrumpida estos 40 años eh, una institución de ese mismo Estado va a ser sede de una actividad en la cual se va a reivindicar la dictadura militar la última dictadura militar y acá empieza a haber algo complejo de, de lo que es el negacionismo porque ya no es una cuestión de no pasó hay una, una, una discusión de querer dar una... ...una disputa de sentido... ...de eh, lo que es la libertad... ...y ahí es donde está juega fuerte... ...la libertad avanza... ...porque acá lo que después se va a poner seguramente en tensión... ...es la libertad de expresión... ...esta idea de la memoria completa... la verdad, la verdad ...toda la verdad, la historia completa... ...todas las víctimas... ...en el fondo también empieza a usarse para... Eh, ...dar el debate de la libertad de expresión... ...y hay que diferenciar... ...la libertad de expresión... ...de la propagación de discursos de odio... ...es distinto... Uno, una, une, no puede andar por la vida diciendo o reproduciendo discursos de odio como si eso fuese libertad de expresión. En verdad lo que es, es una eh, instigación al odio, una instigación a que eh, se justifiquen como lo justifica muchos de, de los que son parte de estos partidos, la Libertad de Avanza, Partido Libertario, Mandela Vecinal, no todos los que ya conocemos que han tenido sus distintas expresiones, también electorales, eh, justifican los actos de la última dictadura militar eclesiástica empresarial, patronal, como todos los eh, apellidos que le querramos poner a esta última dictadura genocida, eh, ...como fue también, como es eh, Miley que se lo quiere despegar un poco de Villarreal... ...hay una cosa, una peleta muy interesante en algunos medios... ...intentando despegar a Miley de lo que es su candidata a vicepresidenta... ...cuando Miley lo que dijo claramente es que eh, tiene que haber una... Eh, ...es parte de este discurso de la memoria completa, la verdad completa... ...o como quieran llamarle... Eh, que no tiene nada que ver ni con la memoria ni con la verdad, porque estamos hablando del de Estado aplicando el monopolio de la fuerza represiva para transformarse en un estado de terror, de secuestrar, torturar, desaparecer, apropiarse niñes eh, y todos los delitos de lesa humanidad que cometió el Estado argentino durante la última dictadura militar. Entonces, están en el mismo lado, son la misma porquería. Y a esto hay que ponerle un freno. Y es muy importante que hoy la, el Encuentro de Memoria de Verdad Justicia, organizaciones de izquierda, derechos y organismos de derechos humanos estén convocando a ponerle un freno a esta actividad porque al fascismo se lo combate. No se le da espacios, no se dialoga con el fascismo. Porque si no terminamos teniendo expresiones eh, lamentables como cuando empezó el este gobierno actual allá en 2020 y Alberto hablando de dar vuelta a la página como si hubiese algo que sanar ahí y ya Eh, y no, hay, por eso seguimos diciendo que no olvidamos, no perdonamos no nos reconciliamos y ahora sí nos metemos más de lleno al programa del día de hoy, vamos a estar Entrevistando a Roberto Colla Chavero, hijo de Atahualpa Yupanqui y de nenet Pepín Fitzpatrick, porque este 7, 8 y 9 de septiembre se lleva adelante en la ciudad de Córdoba el y en Cerro Colorado el primer congreso internacional yupanquiano. Y también hoy lunes vamos a tener... Eh, hoy toca... Columna ambiental de la mano de Diana Melón, correcto, columna ambiental de la mano de Diana Melón, así que también en un ratito vamos a estar llamando a Diana y hoy toca el lunes de repasar discos nuevos. Y estos días grises están muy bien para este último disco que sacó Blair. Eh, disco, después de muchos años que Blair no sacaba, voy a, ya se me olvidó cuántos años, pero mucho tiempo de que Blair no sacaba un material nuevo y es otra vez un golpe bajo el que nos trae eh, Blair en estas canciones. Eh, la mayoría con un tono eh, bien de Domingo Gris, como fue el de ayer, ayer, así que un lindo disco para escuchar en estos días grises. Pero que agarramos una selección de temas para ir levantando, porque arranca la semana y tampoco hay que estar súper bajón. Vamos a arrancar con esta canción, se llama Far Away, Far Away Isla, bueno, una hay una isla muy lejana, vamos a decirlo así en castellano. Blair. On my mind As the light fades What you doing Tonight Are you dancing Are there new tunes to play Cause I sound Forever must be lost now But I'm not Anymore Cause I'm on my mind We're away now Down, down Into the shadow I'm cut to pieces Estás escuchando La primera maraña Lunes de 8 a 9 horas Por Radio Nauta Seguinos en nuestras redes Instagram Radio Nauta FM Mutantes de todos los lares copan en Olga Vásquez En la quinta edición Del Festival Cultural Disidente Más Esperado Sí vo y jauría mutante el próximo viernes 15 y sábado 16 de septiembre se mostré a calle 60 entre 10 y 11 15 minutos pasan de las 8 de la mañana... 11 días faltan para una nueva edición del de Jauría Mutante, así que atentos y stories por las redes para ver hasta cuándo. Es que están, creo que ya quedaban fijas las preventas al precio que ya está publicado, hubo una primera tanda más económica. Qué bien quienes pudieron aprovecharla, está esta segunda tanda de preventas, pero bueno, a no colgarla, después ya en puerta la entrada va a salir un poquito más cara en esta nueva edición, quinta edición del de Jauría Mutante. Eh, vienen ahora para informarnos Además de tener eso Lo que ya dije de Jauría Mutante Anotado en tu agenda Para enfrentar este lunes gris Pero enfrentarlo con toda la información Están los títulos de Pulso Noticias Avanza el pedido municipal para el traslado de la zona roja. El Intendente Garro envió al Consejo deliberante el decreto para trasladar la zona roja del barrio El Mondongo a la avenida 122 entre 52 y 55 dentro del Paseo del Bosque. Había firmado el decreto en julio en el marco de lo dispuesto por el artículo 215 del nuevo Código de Convivencia Ciudadana. El expediente para refrendar el decreto en el Consejo tomó estado parlamentario en la sesión del miércoles pasado. Será tratado en las comisiones de género y de legislación. Continúa el primer festival internacional de cine de la provincia de Buenos Aires Hasta el domingo 10 se darán más de 200 películas con ingreso libre y gratuito En La Plata las proyecciones son en el Cinema Paradiso Mientras que en el Teatro Argentino hay actividades, clases magistrales, entrevistas abiertas, talleres y música en vivo Movilización en repudio, un acto negacionista en Cava. La candidata a vicepresidenta de la Libertad Avanza, Victoria Villarruel, la semana pasada fue noticia por aparecer en la agenda de Miguel Echecolás. Ahora organiza una actividad progenocida. Desde los organismos de derechos humanos convocan a una concentración a las 16 horas de el día de hoy en las inmediaciones de la legislatura donde se realizará el nefasto acto. Teba Multicolor realizará un paro el miércoles y jueves en diferentes regiones. Luego de los últimos días, creció como reivindicación central la defensa de una educación sexual integral, laica, científica y con perspectiva de género, pero también continúa en el reclamo por paritarias y la creación de todos los cargos faltantes, el respeto del derecho a la huelga, entre otras demandas. Hasta ahí los títulos que trae Pulso Noticias para el día de hoy, esperemos que a nadie le esté pasando lo que le pasó a Saba recién de cebar su mate con el agua antes de calentar, porque salió corriendo a escupirla, por eso hay una demorita ahí, qué feo cuando pasa eso, o cuando te colgás y está el mate cebado hace rato y decís, ¿y este mate qué onda?, Y horrible, tener que salir corriendo a escupir el mate frío, porque es difícil tragar el mate frío cuando no estás queriendo tomar un tererés, porque encima ni siquiera es frío, frío, frío. Es como una... Bueno, no importa. Estos, hasta ahí los títulos, decía, si querés profundizar eh, más, por ejemplo, hay una nota eh, a Guadalupe Godoy hablando sobre eh, ahí lo que decíamos, que nombrábamos al pasar de Victoria Villarruel y aparecer en esta agenda de Miguel Echecolás, el rol de Victoria Villarruel entre los genocidas de la última dictadura y la militancia negacionista fascista de los últimos años. Todo eso lo puedes encontrar en www.pulsonoticias.com. Punto ar Seguimos repasando el disco de Blair, el nombre del disco es The Ballad of Darren, la balada de Darren. ¿Quién es Darren? Es el que era eh, guardaespaldas de Blair cuando estaba estallando Blair en su máxima eh, fama, antes de que se separen para después eh, Alborn hacer, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? gorilas bueno hoy sigue siendo es un amigo que eh, trabaja para de monarburn pero también es amigo de la banda bueno una forma de eh, darle esta este este homenaje es, es sintetizado en darren a toda esa gente que todos estos años siempre apoyó a, a esta banda eso es lo que ellos quisieron hacer con esta con el nombre de este disco que decíamos es un disco que está atravesado por un como un mood mood muy domingueo muy de tristeza muy bajo todo eh, muy melanco pero tiene unas canciones que van a ir levantando y que las vamos a ir llevando a esa a ese a ese a la cresta de la ola que puede llegar a tener en algún momento este disco pero que es medio monocorde por momentos eh, vamos a escuchar ahora lo que fue el sencillo de difusión de este disco esto es de narcissist ah mirror so many people standing there I walked towards them into the flood lines I heard no echo there was distortion everywhere. Found my, Found my ego, I felt rubato standing there Found my transcendence, it played in mono-painted blue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 Nacional de, nacional de medios alternativos buscanos en www.rnma.org.ar la jauría se reúne nuevamente vuelve jauría mutante ferias, muestras, talleres, paneles, perfos, intervenciones, resi callejero, fiesta, glenda y mucho más. ¿Te lo, ¿Lo pensás perder? perder? Info, Info de preventas en y el Instagram el arte del Arte al Taque. Matanos un WhatsApp al 221-438-6002 Música Continuamos en esta primera maraña, 27 minutos pasan de las 8 de la mañana Y como decíamos al comienzo, ya estamos en comunicación con Roberto Colla Chavero Hijo de Atahualpa Yupanqui de Nenet Pepín Fitzpatrick Para hablar sobre este primer congreso internacional yupanquiano Buenos días Roberto, ¿cómo va? Hola, buenos días Pablo, un gusto de saludar Un gusto Bueno, acá estamos ya en, en los prolegómenos del, del Congreso y preparando con los últimos preparativos, digamos, ¿no? para, para que esto se inicie el jueves a las 9 de la mañana, la inauguración y, y bueno, serán tres días, espero yo, apasionantes, porque bueno, las personas que vienen a exponer su, su punto de vista sobre la obra de mi padre. Bueno, son personas que han estudiado desde distintos lugares, distintas perspectivas esta obra y, y bueno, creo que van a ser un aporte muy, muy importante. Roberto, eh, para también para ver desde dónde, ¿no?, eh se construye este este primer congreso nada coment, contarnos un poco también de, de la intimidad no como como hijo de, de atahualpa eh, cómo fue crecer en eh, cómo fue tu, tu infancia tú también tu introducción a la música y cómo se construye digamos y cómo se, se sostiene la, la memoria de, de la música y la, y la tradición de, de atahualpa Mira, este la música en general el arte, han estado presentes en mi vida desde antes de nacer, o sea, desde el vientre de mi madre. no Entonces, eh, bueno, esto hizo que sumado también a las experiencias de vida que se van acumulando eh, con el transcurso de los años, desde mi mi primera niñez en Cerro Colorado, digamos, en un ambiente agreste, pero bello y muy lejos de, de lejos de la de todo aquello que puede representar el marco urbano, digamos, inclusive, bueno, los mismos pobladores de Cerro Colorado, en fin, en general constituían un un clima muy muy especial muy particular este, como cualquier ámbito rural no este alejado de, de las grandes ciudades entonces eso también ha marcado profundamente mi vida y me ha dado otras formas de mirar la vida también entonces este, luego la etapa la etapa urbana, También por todo lo suyo por supuesto no O sea imagínate qué sé yo mi madre llevándome de prácticamente niño y adolescente a los teatros a escuchar conciertos u obras de teatro este, mi, mi formación en él en el colegio francés este con un estudio profundo sobre la cultura francesa en particular y, y universal en general, porque también en casa, eh, bueno, eh, los libros los libros eran importantes y, y había autores de todo el mundo. Entonces, bueno, todo esto hizo, digamos, que en mí fuera, fuera germinando algo que con los años empezó a expresarse, ¿no? Después, bueno, hubo mi etapa de vida, digamos, normal este en, en la ciudad de Buenos Aires, después venirme a vivir al campo de nuevo, a trabajar el campo, no a vivir en el campo solamente, sino a trabajar el campo porque era una tarea que me, me gustaba y además me, me traía de vuelta a, a ese mundo que yo había conocido en, en la niñez y que, que también toda esa etapa ayudó a madurar un montón de cosas de, de aquella de aquella época. Eh, no, Pero sí, este, eh, este, aquietadas, digamos, y bueno, eh, todo esto hizo que, que me pareciera... Digamos, muy buena la idea de alguno de alguno de los miembros de la Fundación, en particular Cristina González Bordón, que, que propuso hacer un congreso lupanquiano internacional. <coughs> internacional porque, bueno, ahí va a haber este eh, gente del exterior manifestándose, manifestando lo que ellos opinan sobre la obra eh, que dejó mi padre, Y, y bueno, la inquietud de Cristina y de otros miembros de la fundación de realizar este congreso este justamente como una forma de acercar la obra de Yupanki en todas sus en muchas de sus perspectivas a, a gente, a personas interesadas en ella o que quieren descubrir algunos otros elementos que les parecen eh, que les parecen interesantes, ¿no? Entonces va a haber eh, desde la filosofía, Máximo Arbe, desde la poética, Eliana Abdala, desde la psicología, Guillermo Pérez Herrera. Y, este, <coughs> entonces, eh, desde la, digamos desde Francia, Manuel Urquiz Berea, que nos manda su, su visión de la tarea artística y del contenido y la repercusión de la obra artística mi padre en Europa, este, desde España el Instituto Nacional Cervantes que nos va a enviar también su, su visión eh, Demetrio Xavier desde Porto Alegre que ha traído que ha traducido, perdón, el pasador perseguido y el canto del viento al portugués y además él desde muy joven es un intérprete de la obra de de mi padre en castellano, lo hace, lo ha hecho siempre y el eh, jorge morales también su desde río negro que viene con su perspectiva de, de la enseñanza de yupanqui a, en las escuelas este y bueno todo esto rematado los jus el jueves y el viernes a partir de las 7 de la tarde con música interpretada por intérpretes que hacen a habitualmente interpretan Juval. Este, entonces eh, ahí van a estar Alberto Muñoz de Córdoba, eh, va a estar bueno Jorge Morales, eh, también pico y artista plástico Jorge, pero en este caso con música eh, Demetrio Javier va a estar también, vamos a estar con Eloísa Díaz como y yo haciendo, bueno, algunas obras de mi madre, justamente Eloísa va poder eh, manifestar como qué representó para ella grabar un disco en piano dedicado dedicado a la obra de mi madre y, y además como como ve ella la inclusión de elementos de la música clásica en las composiciones de, de mi madre este y Justamente porque, bueno, Eloisa es una música de formación, ha vivido cinco años en Londres, ha estudiado también allá, entonces eh, su formación es muy importante. Y el viernes vamos a estar también Demetrio, Javier, este, Eloisa y yo, y va a estar el trío Sachero, este así que, cerrando esas dos jornadas en el Centro Cultural Córdoba eh, y el sábado nos vamos todos para Cerro Colorado eh a reinaugurar la biblioteca la biblioteca La Capataza porque bueno, la primer charla que va a haber justamente va a ser la de Liliana Arreaga, que es la directora eh, de las bibliotecas de la Universidad de el Salvador de Buenos Aires y ella eh, visitó Agua Escondida, nuestro centro cultural en Cerro color visitó la biblioteca y encontró allí un, un material importantísimo y decidió generar un convenio entre la Universidad de El Salvador y la Fundación Atahualpa Yupanqui para, eh, primero, reordenar la, la biblioteca, resguardar ejemplares antiguos, que era necesario resguardar y por qué bueno hay hay libros de gran valor cultural este y bueno esto va a ser el motivo del, del encuentro a las once y media en cerro Colorado digamos y después bueno el almuerzo y la música que tampoco va, van a faltar como nunca faltan los sábados y domingos en, en agua escondida no Eh, Roberto, eh, hay nombrados, ¿no?, al, al pasar la... Eh, a, a tu madre, también a sus producciones eh, musicales eh, que tal vez mucha gente no, no conoce eh, a, a la obra, porque también la ha firmado con un seudónimo por pero bueno, uno de los objetivos de este congreso es valorar y destacar el aporte de, de Nenet en la obra del folklore argentino eh, ¿Cómo, sí, ¿cómo eh, ves esa? Digamos, no se trata de poner en valor a la, a la mujer digamos sino de poner en valor que el, el aporte de la música de una música de formación clásica a la clórica argentina, eh, digamos cómo se, se generó esta, esta amalgama entre eh, dos vertientes artísticas, dos vertientes musicales que uno supone muy distintas, unas de otras y que en realidad no. Eh, cuando se tiene el talento y, y la capacidad de poder plasmar estos aportes seriamente respetando la esencia de lo folclórico bueno se logran obras musicales desde el punto de la vis de vista de la música como el aán inndecito dormido de aquellos cerros vengo luna Tucumana, eh, es decir que <coughs> eh, Fue así no porque ella fuera mujer sino porque era una, una música una pianista entonces eh, esto esto se logró digamos y sí, es poner en valor esta cuestión está esta cuestión que en el caso de, de mis padres lo realizó lo realizó mi madre digamos no entonces eh, yo creo que es eh, digamos es necesario Eh, no quedarse en, en lo anecdótico de que la mujer estaba relegada, porque eso es, primero es falso, no estaba relegada, eh, y segundo eh, es, es desviarse de realmente aquello que es lo esencial del hecho eh, del hecho artístico y humano, justamente por la proyección que tiene el comprender que dos personas de un mundo distinto de mundos distintos mi padre nació en un rancho de adobe mi madre en una cuna de oro <coughs> mi un criollo en el mejor del más amplio sentido de la palabra es decir con orígenes ancestrales absolutamente diferentes desde la Europa de, de digamos del mar negro hasta hasta el, el mundo teuelche este entonces y mi madre también o sea con un origen digamos eh, irlandés francés, normando sajón y todos esos dos mundos confluyeron en estas dos personas ¿no? para generar una obra una obra desde el punto de vista de la musicalidad que ensambló o amalgamó este estos mundos en expresiones que hoy son reconocidas musicalmente en todo el mundo. Creo que es eso el, el, la esencia del encuentro. Entonces, eh, comprender hasta do, cuál es el alcance de la música criolla argentina, eh, respetada, concebida desde ese lugar. Entonces, eh, es la armonía entre los mundos, no el reclamo de el reclamo de que de, de una mujer olvidada no absolutamente no el espíritu de todo esto responde a, a esta cuestión a decir señores los mundos pueden vivir en armonía si se reconocen si son respetados si se respetan entre sí y si se dan cuenta de cuánto pueden aportar un mundo al otro de eso se trata roberto eh, no para para que eh, darte la responsabilidad de hablar en, en de, de o hablar por pero uno de los objetivos también de mm -hmm. o, o de los de los ejes que se van a tratar en este congreso es sobre la la filosofía el sobre el pensamiento filosófico también de atahualpa ¿Qué, qué, ¿Cómo ese, ese pensamiento eh, se sostiene o cómo se relaciona con el hoy en día? no ¿Cuál cuál sería, eso por eso sin hacer un anacronismo, pero sus posiciones con, con la realidad sí, sí. que nos atraviesa o cómo eh, recuperar la filosofía de, de Atahualpa <coughs> nos sirve para leer la realidad que hoy nos, nos rodea? Lo que pasa es que, bueno, tenemos que comprender que la... digamos, primero empezar a entender cuál es ser humano ¿no? entonces este eh, mi padre utilizó eh, utilizó el, eh, la, el canto nativo el arte nativo en general los, las narraciones sus reflexiones además en los reportajes para establecer para, para marcar su pensamiento que no es un código filosófico simplemente es un pensamiento elaborado a partir de haber comprendido cuál era su lugar en el mundo cuál era y por qué eh, por qué sentía o presentía y, y observaba el mundo con los ojos con los que él miraba entonces eh, su primer referencia y su más importante referencia es el es la tierra <coughs> ¿Dónde estamos ¿Cómo la miramos cómo la entendemos qué nos dice nosotros porque el hombre huanca el hombre es tierra que anda ahora cuando deja de comprender eso el hombre y empieza a a, a adoptar eh, un modo de vista implantado por las conductas urbanas por los pensamientos urbanos eh, empieza a estructurar el, el su visión de la vida desde otro lugar y esto inevitablemente conduce a los conflictos porque no comprende la diversidad que la Tierra plantea la única hegemonía que tiene la Tierra es el oxígeno que nos ofrece que le ofrece a todos los seres vivos del planeta para poder vivir es la única hegemonía todo lo demás en la Tierra es diversidad es, vos pasás qué sé yo, agarrás la, cualquier ruta de nuestro país y sabés que vas transitándola y de golpe y porrazo tenés una llanura con, con lagunas y luego la llanura más seca y luego pasas a un, a un paisaje de lomadas, a un paisaje de tierras, a un paisaje árido, semiárido, o sea, eso es la tierra, pero eso es la vida. Entonces cuando el hombre comprende cuál es su lugar en el mundo, deja de soñar con o de anhelar hegemonías que quiere implantar a toda costa, que fue ha sido la causa de todas las, des, las desgracias humanas. ¿Por qué? Porque querés obligar a que todo el mundo a uniformar el mundo. Entonces, y justamente es ese es el, el camino hacia la desgracia. Cuando el hombre comprende que es parte de la Tierra y comprende la Tierra, se da cuenta que la diversidad es lo fundamental en el planeta. Y él empieza a comprender la diversidad, la diversidad de lenguas, la diversidad de costumbres, la diversidad de alimentos, entonces y la convivencia en esa diversidad. Mientras esto no se comprenda, el hombre jamás va a ser libre jamás va a ser libre, porque siempre va a estar detrás de la búsqueda de la, de la hegemonía. O sea, el imperialismo no está afuera, está dentro del hombre cuando pierde de vista el su lugar en el mundo. Y ese ha sido, digamos, el, el camino elegido tantas veces en tantos distintos lugares del planeta por, por pueblos que los condujeron simplemente a las peores desgracias. Es lo que nos está pasando. Digamos, ¿quién obliga a un ser humano a ser obrero en una fábrica de armas nucleares? ¿Alguien lo obliga? No, es una elección propia. Entonces, su libertad la puso al servicio de la destrucción. Entonces, y a mí, me eh, digamos, y esto es lo que justamente, eh, lo que se llama, en la obra de Yupanqui, que no es el discurso que se opone sino que es el que plantea muchachos, miren por otro lado porque hay otra realidad para la humanidad lo pongo en estas palabras más o menos para que se entienda no es un discurso que se opone a, a la situación, sino que plantea que hay alternativas pero cuando el hombre decide repensarse Roberto te agradecemos muchísimo la comunicación, eh, y bueno, ahí queda hecha la invitación, 7, 8 y 9 de septiembre, ahora este próximo mm. fin de semana, eh, en la ciudad de Córdoba y en Cerro Colorado, este primer congreso internacional yupanquiano. Bueno, te agradezco muchísimo esta nota, Pablo, y bueno, un saludo para vos. Los esperamos, así que es una, eh, digamos, eh, en realidad es... Eh, Como se llama el título de este congreso, es por Mundo de Hermanos, y nuestro anhelo es que sea una, una celebración de la vida, del encuentro humano. Te una, agradezco muchísimo y que tengan buenos días. Un abrazo grande, Roberto. Adiós. conversábamos con Roberto Colla Chavero, hijo de Don Atahualpa Yupanqui y Neneth Pepín Fitzpatrick sobre este primer congreso internacional yupanquiano que se va a llevar adelante este próximo fin de semana y sin preámbulos, sin más, sin intermediaciones, le damos la bienvenida a Diana Melón, Tinta Verde y esta columna ambiental. Buenos días, Day, ¿cómo va? Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo Bien. Bien, da un poco de, de pudor eh, hablar después de, de el hijo un emblema como una misa Pero bueno, vos sos vos. sos vos. Soy otro palo. <risa> <risa> ¿Qué, Mi ruro es distinto. ¿Qué, ¿Qué tenemos? No tenemos muchísimo tiempo el día de hoy. Sabemos que nosotros y el tiempo además nos llevamos mal cuando nos ponemos a hablar. La verdad que sí, sobre todo cuando nos ponemos a jugar, eh, cuando nos ponemos a jugar, el tiempo el tiempo se hace corto, eh, pero bueno, hoy trae una, una noticia que circuló, empezó a circular la semana pasada desde de la Rioja, desde la provincia de la Rioja, eh, porque eh se se la noticia se, de que se va a hacer adelante una reforma constitucional, eh o sea, eso no fue la semana pasada, fue hace un tiempo ya, eh, pero lo que surgió la semana pasada es una campaña organizada por asambleas eh, antimineras y asambleas contra el extractivismo de la provincia de La Rioja, eh, impulsando la, la necesidad, primero de, de, de plantearla a los constituyentes, a quienes están llevando adelante eh, la reforma constitucional, eh, y o sea, manifestando a esas asambleístas que no se sienten representados los por, por quienes van a llevar adelante esta reforma constitucional manifestándole algunos puntos importantes a tener en Cuba cuenta eh, al momento de hacer la reforma como por ejemplo pro, eh, proteger el agua de la rioja eh, y por otro lado la, la obligación o la obligatoriedad de que la reforma constitucional este texto de la reforma se conozca se conozca previamente a ser votado o sea con un, con un tiempo eh, entre que en, entre que está el texto final y es votado para que la gente pueda acceder a él esto eh, viene un poco a la luz y de la mano de lo de ocurrido en la provincia de jujuy eh, sabemos sabemos lo que pasó con la reforma constitucional sabemos cómo avanzaron por un lado en prohibir la protesta social y por otro lado la desprotección de los bienes comunes naturales eh, muy ligado al avance de la, de, de la extracción y del eh, de litio en, en jujuy pero bueno eh, a la luz de esto les dio jaes empezaron a eh, tener miedo por la desprotección que se puede venir en relación a sus bienes comunes eh, y de la, de la mano de la, la previsión de la protección social. Eh, así que a la luz de esto están lanzando una campaña con el objetivo de, de, de presionar al gobierno provincial de que se conozca el texto y de que se proteja el agua sobre todo como un bien común, considerando la historia que tiene la Rioja, la historia de la genealogía de la lucha socioterritorial que tiene la Rioja donde Eh, han tenido intentos de avance mega muy importantes eh, hay proyectos mineros importantes y también estamos en las cercanías de lo que es el puente agua negra que conecta argentina con con chile eh, y eh, que lo que es esa o sea eh, lo, los intereses eh, que existen que subyacen a, a este puente es la, no solo la extracción de commodities como como la soja eh, o como o como el, el, la, no sea sé, la madera todo lo que exporta hacia los mercados asiáticos la región sino también digo por por la, la exportación vía chile hacia los mercados asiáticos y sobre todo hacia el sudeste asiático eh, y la zona la región de, de india Eh, eh, pero no, no solo viene de la mano a todos pues como hoy, sino también del avance mega minero eh, entonces considerando que, que el puente está próximo a finalizar su, su construcción final eh, y considerando todos los los intentos de embates megamineros que existen eh, que han existido en la provincia de la, Ro, de la Rioja les as asamblea y a la luz también de lo que pasó sones asambleístas decidieron adelantarse y exigirle o plantear algunas demandas previas eh, eh, eh. a ah la plaga constituyente que va a llevar adelante la reforma, también sabiendo de que el contexto que se viene es muy difícil en el, en el sentido o para la lucha eh, social ligada a la lucha territorial o a la protección del territorio, eh, dado que bueno sabemos la postura de los tres principales candidatos a presidente eh, en el día de, de ayer o antes de ayer, mi ley salió a decir que, que bueno qué problema hay si un, si un empresario contamina un, un río masa habló de que hay que dividir ...dividir la, la cordillera como una torta, eh, hablando de que bueno de que hay que avanzar en, en, en la destrucción de los bienes comunes naturales... ...y bueno, Patricia Burrich eh, ha hablado también en ese sentido en, en términos de protección de, de la industria eh, en detrimento del territorio... Eh, bueno eh, eh, a su vez mi ley también es un es un desconocedor del cambio climático a pesar de que bueno hace algunas semanas lo hemos vivido en carne propia teniendo eh, te, eh, temperaturas muy altas en, en regiones donde en este momento no debería hacer no debería haber temperaturas altas eh, y bueno dado este marco y dado que el año que viene empiezan a vencer eh, o, o siguen venciendo los pagos de, de la deuda externa y que la única propuesta que hay en términos del pago de la deuda que es totalmente ilegítima, que que se tomó para ser fugada y que debería ser desconocida, empieza a aparecer el año que viene la única propuesta de pago de de conseguir las divisas para pagar esa deuda, está ligada al avance del extractivismo. Entonces, a la luz de todo esto, esto es que hombresriojanas vienen planteando de tu bueno de que no quieren constituirse como si se está constituyendo jujuy en un territorio de sacrificio para el avance del pago de la deuda para eh, el avance del extractivismo para eh, Como, como vienen proponéndolo los principales cambios a presidente pero también los gobernadores eh, entregando territorios eh, para conseguir divisas y también planteando esta falsa dicotomía entre eh, o, o esta dicotomía que se plantea desde desde, el, desde los gobiernos pero también desde el capital entre economía y, y ambiente como si el, ambi el ambiente estuviese desprovisto o estuviese fuese un, un desierto no no es eh, básicamente la dicotomía no tendría que ser entre economía y ambiente sino en, entre economía y vida porque esos territorios están habitados por personas que sufren la contaminación producto del avance de estas eh, de estas eh, industrias de estas actividades extractivas eh, y no solo en, lo sufren en términos de, de socios sanitarios en términos de su vida sino también en términos económicos digo el avance de, de, de, de la extracción del litio o el avance de la, la megaminería eh, pone en competencia el uso del agua y la, la verdad es que la agricultura regional de estas regiones, la agricultura familiar, eh, entra en competencia por ese agua que se lo llevan más mineras pagando eh, precios irrisorios por miles y miles y miles de litros de agua que usan a diario, se pone en tensión con las economías regionales que necesitan ese agua para poder no sé, para poder regar o para poder alimentar eh, a sus animales y demás. Entonces, también estas personas no solo lo sufren en términos de su vida, en términos de su de su salud, sino también en términos económicos. O sea, que esta, esta disyuntiva eh, no es tal, o por lo menos no lo está eh, para las personas que habitan en estos territorios y que ven no solo si no sólo en términos de su salud deteriorada de su territorio deteriorado sino también de sus modos de reproducción de la vida deteriorados eh, así que frente a todo este panorama que, que, que se está viendo en general las asambleas vienen luchando para tratar de incidir un poco en la reforma y que la reforma la constitucional de La Rioja, al igual que pasó con la de, de, la de Jujuy, no sea totalmente entrevista de los territorios, de los bienes comunes y por ende también de las personas que habitan en esos territorios, porque básicamente no se está solo decidiendo cómo se va a pagar la deuda, no se está decidiendo cómo eh, hacia dónde va a avanzar eh, la matriz productiva argentina, también se está decidiendo cómo van a vivir y morir eh, las personas que habitan estos territorios. También hay que recordar ¿no? eh, la, que La Rioja es una de las provincias que ya firmó acuerdo pa, con Mecorot para la gestión del agua y nombrados ¿no? el uso que hacen los proyectos megamineros. Eh, es una de las nueve, ya saben fue la cantidad de provincias, por alrededor de nueve provincias que firmaron este acuerdo con Mecorot. Por ahora, desde lo que es la institucionalidad, los únicos que salieron a pedir eh, que se esclarezca y que se vea bien cuáles son estos... Eh, ¿Qué significan estos acuerdos? Son eh, del Frente de Izquierda, eh, presentando a, a diputados para que se esclarezca ver, bueno qué es lo que va a hacer Mecorot con el agua, con nuestra agua, qué va a hacer esta empresa israelí. E incluso con esto que nombrabas de la reforma, hasta la Nación salió a poner el grito en el cielo con la reforma que proponen en La Rioja, porque eh, además de todo lo que denuncias, parece ser que pone un poquito en tensión la libertad de prensa. Así que con todo viene La Rioja y su reforma. La, y la reforma eh, básicamente como, como lo hemos visto en términos de poderes necesita de todas estas patas necesita limitar la protesta social eh, porque bueno hemos visto lo que lo que ha sucedido ocul con protestas masivas eh, eh, también es o sea necesita avanzar en, en, en la en la en eh, en la, en la desprotección de estos bienes, pero también necesita del poder mediático a su favor, garantizando y difundiendo información falsa en torno a a lo que a lo que ocurre, o también promoviendo y haciendo propaganda de las empresas que vienen a, a extraer estas commodities, así que es otra de las patas que necesariamente necesita el poder, y cuando hablo de poder no solo hablo de, de los gobiernos, sino también de las empresas, que necesita para afianzarse, digo, eh, en muchos encuentros las pasado esto en un taller y donde una, una persona contaba que, que pudo participar de un de una un encuentro megaminero, o sea de las empresas megamineras eh, en canadá gracias a una organización pudieron entrar eh, a modo estado y que se repartió un manual sobre cómo avanzar en los territorios e, e ir eh, contando voluntades Eh, no solo eh, en términos de los poderes políticos locales, sino también de cómo neutralizar la, la lucha social, la protesta en relación al avance de la media minería. Eh, así que necesariamente también otra de las patas a considerar es el poder mediático, también. Eh, que, que, que en muchos casos si no, si no lo eleccionan para que esté eh, o, o bueno o no compran voluntades para que esté a favor de estas de estas actividades necesitan hacerlo mediante la, la, el límite a la libertad de expresión Day, te agradecemos, como siempre, la información, el tiempo, la energía y la denuncia necesaria a todas estas medidas que vienen tomando. Y como decías ahí, eh, que no está de mal repetir, la grieta se cierra cuando hay extractivismo. Exactamente, la, la grieta se cierra, y digo un poco más allá, no, cuando hay, no solo cuando hay extractivismo, sino cuando hay capitalismo. Eh, hay quienes le dicen... Eh, eh, que, que la, la única posibilidad es la libertad de mercado hay otros que hablan de, de capitalismo humano cuando sabemos que humano no tiene nada del capitalismo, eh, pero la verdad es que la, la grieta se cierra don, cuando hay extractivismo y hay capitalismo también, que son una misma cosa básicamente. Nos vemos la próxima, un abrazo grande Un abrazo grande Nos vamos despidiendo, dos minutos pasan de las 9 de la mañana. Eh, se nos pasó volando el programa del día de hoy. Eh, nada no pudimos hacer ese recorrido que teníamos pensado para que vean cómo podías cambiar la, el mood del disco de Ballast of Dark en el último disco de Blair después de 8 años que nos sacaron un disco bueno nada escúchenlo está muy bueno eh, y eso tiene algunas canciones que te levantan te sacan un poquito de, de, de este clima en el que te sumerge de un poquito de presión e introspección que tiene en este momento sobre todo eh, eh, Damon y, y su su ganas de componer este tipo de canciones pero bueno, nada, disfrútenlo, escúchenlo, está bueno eh, nosotros nos encontramos mañana, como cada día de 8 a 9 de la mañana agradecemos a quienes se hacen se hacen posible este programa, el equipo de producción de Pulso de Noticias, Walter Amor y Ramiro la Terza, Lautaro Castro, en la operación técnica Saba Shulman, hasta mañana chau La certeza de una piedra en el aire Radionauta 106.3